...nuevas líneas de Nazca. Nueva actuación de lo que pueden ser hombres de negro. ¿Qué es el fuego líquido? Esas son algunas de las noticias, algunas de las informaciones que vamos a comentar esta noche... ...unas horas después en que se conocieran unos documentos secretos... ...en Manuel Carbeyal, unos cables, unos informes que... Hablan de cómo en China se están utilizando en la actualidad. A día de hoy, cosas muy parecidas al control mental, la enémica ultra, las aetoturas psíquicas, eh, vigilar a las personas a través de la mente. Sí, pueden haber silenciado a Juliana Sanz, pero siguen produciéndose filtraciones y ahora el Consor Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ha filtrado, ha compartido con 17, me 17 medios, entre ellos el New York Times, el Le Monde y en España el país, esta información sobre campos de reeducación chinos y sobre técnicas de transformación ideológica, que la verdad es que ponen, los pelos, eso, eh? ponen los pelos de punta. Sí, hasta 200 centros de reeducación. Eh, que han sido fotografiados que, a través de las imágenes por satélite y en cuyo interior no se sabía lo que ocurría hasta ahora y lo que ocurría, según estas informaciones del consorcio es que se mm, luchaba contra cosas como el radicalismo ideológico el integrismo musulmán o el porno Sí. a través de la reeducación ideológica de los que los internos en esos centros que denominaban estudiantes estudiantes entre comillas y sí. parece dar la sensación de como si el proyecto de Macautra las cosas que se hacía que hacía la cia eh... Todo el mundo las ha aprendido ahora los chinos. También, bueno, ¿no? en, en realidad... Yo creo, se bastante, ¿eh? En algunas cosas sí. Eh, falta, por ejemplo, la componente del LSD, que fue muy utilizada sí. en MK Ultra Pero Aparecerá, es que ¿eh? yo creo que los chinos tuvieron unos maestros mucho mejores y mucho más eficientes. Porque entre 1937 y 1945, antes de que se pusiese en marcha MK ultra en Estados Unidos... Se puso en marcha precisamente con población china el proyecto Maruta que estaba realizado por el escuadrón 731 del ejército japonés dedicado a estudiar eh, nuevas armas biológicas utilizando a cobayas humanos chinos. Y las atrocidades, esto ya está reconocido históricamente, ¿eh? las atrocidades que hicieron los japoneses con esos prisioneros chinos, de verdad, lo de los campos de concentración nazis era un paseo por un campo primaveral. Madre mía. O sea, entre otras barbaridades, yo, hay, hay varios documentales, varias películas y varios libros sobre el proyecto Maruta y el Escuadrón 3, eh, 731, entre las barbaridades que yo recuerdo, congelarles, por ejemplo, un... Un brazo y luego partirlo a ver qué pasaba, cuando claro, como si fuese un brazo de vidrio. ¿no? O sea, unas atrocidades espantosas. Así que, bueno, pues los chinos tuvieron buenos, buenos maestros antes incluso del MK Ultra y seguramente no son los únicos, porque por, por cada una de estas historias que llega a la luz, yo estoy convencido de que si existen cientos que permanecen todavía. Cada servicio finito. secreto tiene su MK Ultra. Claro, eh, pero es normal. que en con... España se hicieron cosas parecidas. Es que este concepto de reeducar que, sí, sí. que aparece en estos documentos, a mí me recuerda mucho a la idea que existió, por ejemplo, en España, y fue un problema muy serio, en los años 80 con los desprogramadores sectarios, uh -huh. que se encontraban con que una familia, una familia normalmente pudiente, acomodada, Eh, se encontraba con que su hijo tenía unas querencias raras, de repente pues quería la reencarnación, o creía en los chakras, o creía en los ovnis, cualquier cosa alejada de la Santa Madriles. Entonces contrataban a un psicólogo, que muchas veces eran psicólogos en paro que se dedicaban sí, sí, a esto, sí. secuestraban a ese ciudadano a veces mayor de edad, y hubo casos muy sangrantes en España, de personas que llegaron a denunciar a sus familias y a los psicólogos desprogramadores porque los llevaban contra su voluntad a un hotel, por ejemplo, para reprogramarles el cerebro con las creencias correctas, ¿no? Esto ocurrió hace cuatro días en España. Ahora, imaginaros esto en manos de un servicio secreto todopoderoso con todos los presupuestos de un gobierno para muchos en estamentos políticos sería muy interesante poder reeducar a la ciudadanía para que tengan las creencias correctas que son las que yo las que yo diga. Yo, impongo, ¿no? ¿no? yo no, no conozco vamos el detalle de esta información porque acaba de salir, bueno acabo de conocer, pero sí que resulta que ya lleva mucho tiempo un grupo religioso de, de China denunciando este tipo de prácticas que son los faludafa, uh -huh. lleva muchísimo tiempo diciendo que sus eh, seguidores son detenidos son introducidos en campos también de reeducación, lo que lo que ha ocurrido en China es lo mismo que ocurrió en la Unión Soviética y que también se ha utilizado en algunas democracias en algunas ocasiones, que es eh, psiqui psiquiatrizar la represión decir que realmente lo que tú tienes no es una discrepancia ideológica sino que tienes un trastorno mental, y a partir de ahí, en el momento en que tú ya te, te ponen el sello de que estás enfermo mentalmente el Estado se arroga la capacidad de poder hacer con ese paciente lo que le da la gana uh -huh. Entonces, a mi me gusta esto... mucho la, la respuesta que han dado oficialmente cuando el consorcio ha preguntado formalmente a las autoridades chinas bueno, qué ocurre con esta información Y ellos han respondido que, hombre, que eso es un problema interno, que afecta solamente claro. al país. Sí, y, sí, que no, no hay qué... no, y es que además es muy fácil, porque ellos pueden decir que, que es una cuestión de salud pública. Y entonces eso ya te da un cierto respaldo que te deja las manos libres para poder hacer lo que te dé la y gana. En ¿no? Bolivia dicen lo mismo. Con, ahora, el caso, ahora, con el caso de los Falun Dalf, de, de al principio fueron, eh, bueno, se les dejó que, que actuaran libremente, porque esto es una nueva religión que ha fundado una persona de allí, que tiene también una biografía que hay que echarla a comer aparte, este, este personaje, porque se cree que una especie como de reencarnado de Buda y algo por el estilo. Cada vez hay más de esos. ¿eh? Y, al principio, es que es y al principio era una cuestión que tenía mucho que ver con mejorar hábitos sanitarios y un poco con la idea de la salud, mezclado con, con orientalismo. Pero luego lo cierto es que empezó a tener muchísimos seguidores, ya empezó un poco a tener mayor autonomía, a meter ciertos mensajes políticos y al final acabó siendo perseguido. Y desde los medios de comunicación públicos de China se empezó a decir que, que las, los familiares denunciaran Y, llevar y pusieran en manos de las autoridades a los seguidores, a los familiares que tuvieran, que fueran seguidores de los Falun Dafa. Se creó una cierta ya psicosis y una paranoia social para que, que se les fuera deteniendo por el bien de los de los seguidores. ¿no? Y esto ha sido denunciado sobre todo en Estados Unidos, que creo que está es donde vive ahora el fundador, sigue haciendo un montón de bolos por ahí, recaudando dinero, y que claro, como es también está visto desde Occidente como una secta, pues tampoco ha tenido también un cierto uso político y una cierta manipulación política para, como arma arrojadiza contra las autoridades chinas. ¿no? Pero han presentado muchísimos eh, informes de que efectivamente ah, se están cometiendo muchos abusos contra estos seguidores, porque yo digo, tuvieron mucho predicamento. Estamos hablando de cientos de miles de personas que siguieron a este movimiento. Juan José El he comentado al comienzo de la tertulia, nuevo caso, hombres de negro... Los eh, clásicos, eh, porque parece esto lo que ha ocurrido en un caso relacionado con la marina en los Estados Unidos, eh, relacionado con el fenómeno OVNI, que es un borrado de información OVNI. Bueno, pues es eh, una, una, un añadido más a todas las informaciones que nosotros venimos comentando de que aparecieron ya hace unos años esas famosas grabaciones que, de vídeo, De, de la marina que demostraban que efectivamente había habido cazas que habían estado persiguiendo cazas norteamericanos que habían estado persiguiendo objetos volantes no identificados y que luego a su vez mmm, sacó a la luz que había un departamento del Pentágono que ya sabemos que estaba dirigido por Luis Elizondo, entre otros y que se dedicaba específicamente a investigar esas eh, anomalías aéreas bueno, pues ahora se añade una nueva declaración Eh, con respecto a los ovnis que fueron observados en el portaaviones en, en el avistamiento del 2004 en torno al, al portaaviones Nimitz que estaba en ese momento había un crucero con misiles de la marina que navegaba a unos 160 kilómetros en la costa sur de california y como digo bueno allí vieron un objeto en el cielo bueno primero detectaron unas señales en el radar a partir de ahí salieron unos cazas en persecución de, de ese objeto y captaron unas imágenes en blanco y negro parte un fragmento de las cuales fueron divulgadas, como digo, hace unos años, que fue en el momento en el que salió también la información en el New York Times, y aquí, bueno, pues lo hemos ido comentando sucesivamente. Bueno, pues ahora lo que se sabe es que ha habido la, una revista, que además tampoco es que sea precisamente amarillista ni, ni nada por el estilo, que es eh, Popular Mechanics, ha hecho una entrevista a varios pilotos que estuvieron en esa en ese avistamiento y en esa eh, persecución. Y ha habido varios de ellos que han comentado que una vez que se produjo el avistamiento y se produjo la grabación el registro de esas imágenes en, en los aparatos en las cámaras de, de grabación de a bordo y también la señal que se grababa en el radar en el barco pues aparecieron dos hombres que creen que pudió, que pudo llegar a través de un helicóptero y por lo tanto pues se aterrizaron allí en el, en el portaaviones y que lo que pidieron fue requisar todas las grabaciones y dieron orden de que se borraran, pero incluso que se borraran aquellas que tenían, y que estaban supuestamente en blanco, y que estaban en el almacén, también que se borraran. Entonces se llevaron las grabaciones originales, y a la vez ordenaron que no quedara ninguna copia en ninguno de los de los barcos ni de los aviones. Esto lo han declarado ahora eh, varios pilotos y varios también eh, marinos que, que estaban en el barco, y como digo es un poco sospechoso porque a partir de ahora claro se piensa que quizás el mm, fragmento que sea ha emitido, que, que conocemos y que ha salido a la luz pública pues solamente sea una parte menor de todo lo que sería la secuencia completa de esa persecución en ese objeto lo raro también de este asunto es que mientras que ha habido varios eh, como digo, pilotos y comandantes eh, del, del barco que, que afirman que, que ha ocurrido esto que efectivamente aparecieron estos hombres de negro vamos a decir así o estos estas personas que estaban en la cadena de mando y que les ordenaron Eh, que entregaran toda esta información. Pues ha habido otro, otro, otro de los pilotos, que dice que lo que ocurrió es que realmente se grabó encima de las cintas antiguas. O sea, las cintas que se habían grabado por primera vez, ¿no? que se reutilizaron. Pues sí, en el regabó. sistema habitual, que suele ocurrir, pues lo que ocurre muchas veces en los circuitos de seguridad de los comercios, ¿no? que al cabo de un tiempo. se vuelven a utilizar y se borran. Entonces, claro, aquí ha habido una discrepancia un poco entre los testigos, que también ha molestado a parte de los testigos que, que estaban aquí. Eh, la revista ha contactado con otros que también eran pilotos que al parecer participaron en este avistamiento o estaban aquí en la en la flota y no han querido revelar su nombre, que también un poco desmienten a este que va un poco también llevando a la contraria a los demás. Pero bueno, el caso es que se han puesto en contacto también los redactores de la revista con Luis Elizondo para ver si él podía ampliar la información y decir si... Está en todas este personaje. Bueno, se supone, claro, que él es el receptor último, claro, claro. uno de los receptores últimos de esta cinta. Sí, sí. Y le han preguntado si efectivamente estamos ante un fragmento del avistamiento, que es lo que ha salido a la luz, o realmente hay una secuencia mucho más completa. Él dice que ahora mismo él no puede decir nada, porque evidentemente tiene que hay un secreto. Secreto de sumario. Claro, que no, le, que no puede desvelar, no, no puede romper. Y, y él literalmente ha dicho, desafortunadamente no puedo comentar en este momento sobre lo que está en posesión del gobierno de los Estados Unidos. Ajá. Solamente asegura que se llevó a cabo una investigación exhaustiva, que eso incluyó varias fuentes de datos, o sea que parece que habría registros de diferente tipo, aquí estamos hablando de registros visuales, de vídeo, y también de esas, de esas marcas, de esas señales de, de radar. Y luego lo que sí que ha hecho Luis Elizondo, ya que no se tiene que guardar ese secreto, sí que ha animado a que otros testigos militares den un paso al frente, y que como ha ocurrido con estos pilotos y, y marinos pues que comenten todos los avistamientos que, que han tenido por otro lado también se han, han tratado de buscar los, los de la revista Popular Mechanics uh, han, han tratado de contactar con un ex director de aviación de una revista especializada en, en aviación de defensa que es Nick Cook para ver si podía arrojar algún tipo de luz sobre esas imágenes y lo que él dice es que efectivamente puede ser un procedimiento habitual que cuando hacen experimentos eh, o manejan prototipos clasificados y los ponen un poco a prueba dentro del ejército, pues efectivamente puedan aparecer, digamos, hombres de negro y se lleven esa información, porque hay una cuestión muy llamativa que, que comentan aquí en la revista, y es que se llevaron las imágenes, se llevaron los datos del radar, es decir, lo borraron todo, si esto es cierto, pero en ningún momento entrevistaron a los pilotos. Ajá. Parece como que su testimonio no les interesaba. Les interesaba lo, los registros materiales, lo cual es extraño. Posteriormente sí que parece ser que ya hablaron y tal, pero en el momento solamente querían esta información. <coughs> y, que, y luego, de lo que comenta Nick Cook es, por otro lado, que él ha estado investigando prototipos supuestamente clasificados a ver si podrían llevar ese tipo de trayectorias, esas evoluciones en el aire que hacían estos ovnis, y dice que él en principio no encuentra nada parecido que pudiera estar en manos del ejército de los Estados Unidos, lo que pasa que como siempre aquí hablamos de que no sabemos uh -huh. lo que pueden tener un poco en la sombra, pues él en principio es prudente, dice que que es posible pero que es poco probable en función de los conocimientos que él tiene asegura que lleva 10 años investigando mm... este tipo de cosas y que de momento no le encaja eh, algo, tan avanzado, algo tan avanzado con lo que hay en esas imágenes me, me gustaría añadir todo. algo si os parece sí, y es que claro. eh, Todo, no, no se puede desmentir nada ¿eh? de lo que ha dicho Jos es uh, así, pero uh, es muy curioso. Pero es, es lo natural, Josebe, espera, es espera, el comportamiento espera. habitual. Eh, que aún no sabes, que no, no sabes por dónde voy, me refiero a que atenta al sentido común que eso sea, que la grabación que ha trascendido sea la grabación completa. Podemos hablar con claro, no. referencia... Eh, por ejemplo lo que en Brasil es conocido como la noche oficial de los ovnis eh, en la que cinco cazas despegaron a perseguir varias luces que estaban siendo avistadas en las proximidades de Río de Janeiro y las grabaciones duraron aproximadamente más de dos horas y media de, de grabación o lo, lo más allá de las explicaciones que posteriormente se dieran aquellas famosas luces que fueron avistadas en México en cerca de la, de la Bahía de Mágico que eh, se dijo que podían ser eh, las llamas de las refinerías eh, petrolíferas, esa grabación completa, que también la la tengo, pues dura más de hora y media. Lo que ocurre es que después los medios de comunicación no van a ponerte las cinco horas ni las dos horas de grabación desde que el caza sale del, del portaaviones hasta que le dan la, la orden de eh, identificar al, al, al objeto, pues ...toman el cortecito... ...esto por un lado... ...y por otro... ...me gustaría... ...también señalar... ...un elemento que... ...para mí es... Eh, ...que descarta... Eh, ...la posibilidad de los... ...de los drones... Eh, ...según el testimonio... ...del radarista... ...que... ...es el que pone... ...la voz de alarma... Eh, ...y eh, ordena... ...a través... ...de los mandos superiores... ...el Scramble de los cazas... ...ese objeto estaba situado... ...a más de 38.000 pies de altura... ...y hace un descenso... ...en picado... ...hasta prácticamente quedarse en superficie del mar. Es decir, el, la fuerza centrífuga que genera eh, esa, esa, esa velocidad, que superan varios Gs, muchísimos Gs, eh, y, y la velocidad con la que lo hace, eh, descarta cualquier aparato... De los eh, conocidos y, y poco entre comillas los de conocidos, porque es verdad que China, Estados Unidos y Rusia estuvieron desarrollando hace eh, esto ocurrió en 2004, pues en, en, en 2002 toda una serie de eh, drones de prototipos eh, que eh, intentaban Eh, superar la velocidad del, del sonido y que sin embargo los estadounidenses suspendieron el programa dada la alta siniestralidad que presentaba el, el programa lo cual no quiere decir que chinos y rusos pudieran haber seguido eh, adelante con esos experimentos lo que ya es menos normal es que eso lo vayan a experimentar eh, a territorio norteamericano porque como, como si, si estamos delante de un prototipo no vas a querer que falle y que eh, cojan el prototipo y hagan tecnología inversa para copiarte eh, la tecnología que estás empleando de, Dejarme por un momento representar a Vox hacer de Vox en esta mesa Madre mía, sí, Bascal sí, sí, sí, sí, sí no, no, y los españoles primero o sea, porque yo estoy harto de repetiros que toda esta casuística tan exótica que llega de los yanquis, de los mexicanos, de los brasileños está muy bien, pero lo tenemos todos Aquí. aquí tenemos, y fue un proceso pionero, la desclasificación en España. Lo de palomares, dices. Montones, lo del palometas. Montones de, informes, montones de informes en los que se reseñan grabaciones en vídeo que no, tan. Tenemos no, casos, tán, verdad, no Claro, tán. Tenemos casos como el del 82 en, en Extremadura, que aparece una fotografía de la pantalla del radar del avión con el ovni. Pero cuando le preguntamos a los militares, ya, pero ¿y la filmación? desapareció no tan está en la hora Manuel pero tú sabes ¿Hay, que hay oficialmente no, no, se nos dijo una cosa porque se acaba de dijo que es que algún, que algún tú... coleccionista o sea que algún sí, bueno, general que le molaba esto se lo quedaba o, claro como si sea, o sea, yo me quedo un el, ordenador el, de planeta voy a ser voy a ser un poquito voy a ser un poquito perversa a ver si está con Franco Sí, o, la, o, la tiene, o las tiene Villarejo, una... Eso es el año pasado, esto sí es interesante, el año perdón, la semana pasada se cumplió un aniversario del caso Manises, y en el caso Manises tenemos unas imágenes extraordinarias del momento en que no los hombres de negro, sino los hombres de verde, se presentan en el, en el bar de Pep Climen, tú lo conoces, eh, Josep, para incautar las fotografías de las que habías tomado del OVNI. Que toma, o sea, que o imaginaros que, que, toma, que alguien le hubiese tomado la foto a esos hombres de negro cuando iban a incautar los vídeos. Pues eso lo tenemos en España. Y, y es Espa curioso, la casuística que... española primero. Eh, Mado Martínez, ya, ya. Eh, Mado Martínez eh, cuéntanos qué es el fuego líquido. Eh, bueno, pues aquí ya nos pasamos un poco. Nos pasamos a otro mundo, me parece. Exacto, vamos a hacerlo. Después, Venga. Que le ha irritado lo de boxeo, sí, ¿no? eh, Por lo de fuego líquido, dices. Claro. Además, esta de fuego líquido, además, es de muy de época, así como sí, el fuego sí, de, sí, de tono. Sí. Chon, chon, chon, chon. ¿De <risa> claro. sí, pues pues es una cosa como... El fuego como sí, como, como el, el fuego validio. Sí, sí, es casi mágica. Y en todo caso misteriosa, porque no solamente fue un misterio, sino que a día de hoy. Sigue siendo un misterio. Es un fuego líquido... Que es algo así como... Imaginemos que en la época de Bizantina... Este fuego era algo así como... Llevar un arca de la alianza contigo... ¿no? En los enfrentamientos navales. Porque te hacía invencible en el mar. ¿no? Un arma letal. El secreto mejor guardado... Dicen que era de la cristiandad... Según José Soto de la Universidad de Granada... Que es además experto en, en la era bizantina. Y por lo visto... Era un arma incendiaria que en el mar, lejos de apagarse con el agua, se avivaba con las olas, o sea, imaginaros. De modo que las llamas incendiaban toda la flota enemiga. Y los dromones, aquellas naves con cañones, más bien sifones de, de fuego líquido, arrasaban con todo lo que se les ponía por delante. ¿no? Ya han pasado 14 siglos y todavía no tenemos ni idea de cómo se hacía. Sabemos, lo único que sabemos es que Calínico, de la antigua Aliópolis, lo inventó en el año 665. Este hombre, pues al morir, eh, su secreto, su receta mágica de este fuego, pasó a sus descendientes, pero los Lambros, que significa luminosos en griego, los eh, a estos los asesinaron a todos, y claro, pues con ellos... Murió la receta, que además estos descendientes de, de, de Calínico vivían totalmente recluidos y el emperador tenía totalmente prohibido que nadie se pusiera en contacto con ellos ni salieran del, del, del lugar donde estaban pues para que no trascendiera la cosa ni no se divulgara la receta. Y nada, pues en un asedio en 1185, pues ahí se acabó la fórmula. Se lo llevaron a la tumba. Y y que decir es, que, eh, que, que, no, que te iba a decir que tendríamos que, pre que preguntar también a George R. Martin que algo tiene que saber, ¿eh? Tiene que tener algo eh, inicio. Seguro, seguro. Y la cuestión es que este fuego, este fuego líquido, este fuego alirio de la época, de la cristiandad, por así decirlo, cambió la historia, porque hoy Europa, según este historiador, podría ser islámica, ¿no? El, el, si el Corán, según él, no se extendió hacia el interior de Europa, se debe en gran parte, dice él, a que la marina bizantina era la dueña del Mediterráneo en aquella época gracias a ese fuego líquido. Esa cosa tan misteriosa que curiosidades, por si, por si queréis saber más curiosidades de este, de este fuego líquido, eh, solo podían apagarlo, decían, golpeándolo con esteras de esparto o vertiendo sobre él grandes cantidades, ingentes diría yo, cantidades de vinagre, orines, por eso dicen que los árabes llevaban eh, en sus barcos siempre bidones de orina para intentar apagar este fuego que lejos de apagarse en las aguas y en las horas del mar lo que hacía era avivarse todavía más y acabar con todas las fuerzas enemigas Nuevas líneas en Denazca, Silvia Sí, la verdad es que cada cierto tiempo tenemos noticias sobre que hay descubrimientos ¿no? con la tecnología, van surgiendo ¿Por qué decimos esto? Pues porque se han descubierto, gracias a esta aplicación de esta tecnología de inteligencia incluso artificial, lo han hecho un grupo de expertos japoneses y, bueno, pues eh, ellos han ido a, a la zona donde están las líneas de Nazca Que para que la gente se sitúe en el centro sur, en el pleno desierto, en el centro sur de Perú. Y bueno, pues están ya las conocidas, con las figuras más conocidas, pero lo que han descubierto ahora son 140 o incluso un poquito más formas que dicen que algunas sí tienen esa eh, figura de serpientes o monos que ya la gente puede reconocer de otras anteriores, Pero hay otras totalmente mmm, desconocidas y la que destacan más es la de un humanoide que tiene un bastón. Eh, se ha especulado muchísimo sobre por qué se han creado estas líneas de, de Nazca. Manuel dice que él sabe por no, qué. No, que, era yo, ¿Que era yo el humanoide del bastón? <risa> claro. en, en otro de mis viajes del tiempo. Que ahí me equivoqué con la máquina pues has, y ha, ...ha salido un poco desfavorecido... ¿eh? O sea, po sí, ...ha salido un poquito desfavorecido... Sí. ...bueno, la Universidad de Yamagata... ...es la que ha patrocinado... ...todo este estudio... Eh, ...dicen que estas nuevas formas... ...que han descubierto... ...se las puede situar entre el 100 Cristo ...y el 300 Cristo. ...y bueno, y hay algunas... ...que no estaban muy formadas... ...otras que prácticamente pues no se distinguían... ...y con este modelo que han utilizado de inteligencia artificial, además de acercarse a la zona de campo y estudiarlo, pues eh, han descubierto, gracias al arqueólogo Masako Sakai, estas formas que estamos comentando y la verdad es que son pues muy, muy curiosas porque dicen que además de los datos obtenidos normal, han hecho ahí como un programa informático y han conseguido reconstruir la línea de esa deformación de esas líneas de nazca que a simple vista no se veían qué trazado tenían y han descubierto estas 142, nueve formas en las que se incluyen peces, eh, llamas, monos, aves y estos humanoides como el que supuestamente es amiguete de, de Carvallal que lleva la sí. garrota. Dicen que en realidad son dos grupos de, de líneas lo que han descubierto Eh, le llaman el grupo A que dicen que serían dibujos lineales que son que los más grandes que miden más de 50 metros cada uno y que sería una creación bastante reciente y entre se especula entre el año 100 y 300 después de Cristo y luego otro grupo que sería mucho más antiguo con un eh, menor eh, menor tamaño que serían menos de 50 metros y que sería construido alrededor del 100 antes de Cristo ¿Qué es lo que se especula estos científicos dicen que el primer grupo sería un poco eh, los más cercanos en el tiempo utilizados para rituales e incluso esos rituales tendrían que ver mucho con la cerámica el uso y utilización de la cerámica y el segundo grupo sería más bien a título decorativo Ya saben nuestros oyentes que las líneas de Nazca pues son patrimonio de la humanidad, que fueron descubiertas cuando ya eh, se pudo con nuestros eh, pilotos eh, sobrevolando y fueron descubiertas por primera vez y que todavía no se tiene muy claro qué es lo que lo que significa ni ni qué ni, ni qué es lo que se quiere comunicar con estos trazados desde Posso decirte Silvia que estoy indignado. Sí, ¿por qué? ...pues porque ni hay descubrimiento... ...y la inteligencia artificial que han... Eh, usado. ...usado. la vamos, es como seguir con el Photoshop... ...haciendo una serie de dibujos. Eh, ¿Se, ¿Se lo han inventado, según tú? No, no, no es que se lo hayan inventado... ...es que este descubrimiento se produjo en 2018... Y lo han vuelto a dar como una novedad ahora, eh, simplemente para publicitar el, eh, los dos sistemas utilizados, que son el LIDAR y la inteligencia artificial. Y de forma sistemática, National Geographic está haciendo eso con un montón de descubrimientos. Y una noticia que voy a dar más adelante, prueba además, porque va en, está en esa misma eh, línea. Es cierto, eh, y además una precisión, porque estamos hablando de Nazca. Nazca es una extensión de aproximadamente unos 500 kilómetros. Sí, y 517 aproximadamente que, que, que Manuel habrá tenido oportunidad de, de andar también, bueno, andar no, de, de, de, de ir con el bastón por esas, por esos lugares. Y de sobrevolar también. Y pero, de sobrevolar. pero estos estos en concreto están en, en una zona que es conocido como el Valle de Palpa, Y que, eh, en teoría, es, no, no es la misma civilización o no son los mismos constructores de las líneas que estuvo estudiando durante décadas María Reike. Uh -huh. Y que, efectivamente, esta, esta universidad japonesa, porque además se da la circunstancia de que quienes siempre están involucrados para potenciar la industria informática dentro de la arqueología son los japoneses, lo han hecho con las pirámides de Giza y los eh, famosos muones, lo han hecho en un descubrimiento. ...en Machu Picchu que tampoco es tal y lo están haciendo aquí en, en, en Perú eh, o concretamente en, en Palpa y Nazca, pues eh, en, en realidad las primeras pruebas de cerámica ya habían sido conseguidas en el 2018, se descubrieron más de 100 eh, nuevas, eh, nuevas figuras y ahora lo único que se puede dar como noticia nueva es que la inteligencia artificial... Y, y pongo muy entre comillas, lo que he hecho es reseguir, redibujar, porque eh, algunas de ellas estaban tan desgastadas claro. pues que resultaba difícil, pero vamos, que mm, nosotros que estamos habituados a ver caras en Belmez, las sí. reseguimos <risa> con una facilidad extraordinaria. Eh, cierto, que han hecho un retrato robot, en realidad. Por cierto, Josep, coméntanos algo, precisamente lo has eh, mencionado, sobre Machu Picchu, que está muy cerquita. Sí. Sí, porque, eh, como os decía, de nuevo, National Geographic, a través de un, un explorador también, eh, bueno, el equipo es un equipo internacional, pero está liderado en este caso por un japonés que se llama Albert pues ha publicitado eh, a Bobbo y Platillo el hallazgo de una nueva fortaleza, de una ciudadela en los Andes eh, peruanos que consideran incluso anterior a la famosa eh, ciudadela de Machu Picchu. ¿Cómo lo han conseguido? Pues gracias a esa misma técnica que es la del LIDAR, que es un acrónimo en inglés de eh, Laser Imaging Detection and Raging, que es una técnica de teledetección óptica y que permite determinar, eh, él manda un láser ¿no? y en función de, de, de la densidad que encuentra, si es agua si, si lo que hay es vegetación o es piedra, pues eh, devuelve una señal de una magnitud u otra y de esa manera, según ellos, han descubierto esta, uh, nueva, uh, esta nueva ciudadela. El problema, ¿cuál es? Que la zona de Huata, que es donde eh, han encontrado esta ciudadela, que es un, una... Huata eh, significa isla en, en lengua indígena ¿no? y es, está situada aproximadamente a unos 4.000 metros de altura, es decir, casi kilómetro y medio más alto que Machu Picchu pues um, ya ya era conocida, no solo era conocida, sino que eh, era, um, eh, ¿cómo se llama esto? Uh, lo diré, ¿eh? bien, de, de, bien cultural, eh, o, eh, pa, patrimonio cultural de la nación eh, desde el 15 de noviembre de 2010. Del 2010, fijaos, nueve años, <ríe> y ahora vienen a descubrirla, pero si ya no solamente... Eh, es que hasta que no llegan los de National Geographic no es, es oficial. Efectivamente, pues por eso me indigna. O sea, es Oye, que solamente no descubrimos nosotros eh, América. Y ya estaban sí, allí. Pues, y lo efectivamente. Pues igual. No, pero quiero decirte que me parece muy heavy y, y bueno, de National Geographic si empezamos a hablar de Egipto podemos encontrar 50.000 y una cosa. Es decir, eh, van... van como diría yo, popularizando a toque de talón la arqueología para convertirla en show televisivo, porque al fin y al cabo la fundación necesita fondos, y para conseguir los fondos necesita audiencia, y la audiencia trae publicidad, y, y, es, un, y es, una, eh, es una serpiente que se muerde la cola. El Bigfoot, el Yeti, versión americana, Manuel, nunca esto es como lo del anuncio, ¿a qué suena el Bigfoot?, Pues ahora vamos a escuchar una grabación que se realizó el pasado 3 de octubre en Ontario, Canadá, y ¿os imagináis cómo suena un Bigfoot? Son oh. declaraciones, declaraciones. Sí, sí, bueno, será más un Chihuahua, ah, un, vale. po un poco más con acento Chihuahua. <ríe> es que estoy un poco afónico. Pero esta, esta grabación se realizó en los bosques de Ontario, en Canadá, el pasado 3 de octubre, y eh, fue subida al canal de YouTube. Y aunque distintos investigadores eh, la han escuchado y dicen que no, no la identifican con ninguna criatura conocida eh, Esto ha desatado el, el rumor de que quizá como existían testimonios en todo Canadá De avistamientos del Bigfoot, del primo canadiense y americano del Yeti Pues que quizás se trataba del lamento, así es como se ha presentado, el lamento de un Bigfoot herido Si os parece, Lo escuchamos, quizá. venga Este es un bebé, ¿eh? Ahora. Oh Se oye muy a lo lejos. Que sea la gente pendiente. Imagínate que vas paseando con tu bebé por los bosques de Ontario y escuchas eso. Esto es una berrea, pero en verdad. Es versión una berrea, ontario. yo pensaba que es era una berrea. Espera, espera, espera. Berrear berrea, desde <risa> luego. <risa> Bueno, pues eh, para compararlo, eh, si os parece, vamos a escuchar cómo suena lo que podría ser la explicación más plausible, según algunos, cómo suena un oso herido grabado a corta distancia en, en un río. Se va a escuchar con mucha más potencia, porque este sí fue grabado a, a más corta distancia, pero a ver si os parece que podría tratarse de eso. <risa> Manuel, perdóname, es, es que lo raro sería que no se pareciera al lamento de un oso, porque claro. estaríamos hablando de, de una entidad en biológica que no está catalogada, eh, pero que tiene una ligazón eh, con, con el oso, con el primate, con lo que sea, pero es un bueno, mamífero, ¿no? No tenemos ni idea de que cojines es el Bigfoot, no tenemos ni idea. O sea, que se describa en la mayoría de los avisamente... Exacto, que se describa un peludo la mayoría grande. De los y que, y y que huele, menudo. ¿no? También. Sí, un chihuahua, un chihuahua, más o menos. <risa> Yo sé no iba muy mal desencaminado, no iba desencaminado, pero no tenemos ni idea. Lo cierto es que el, el, la... Hay suponer que es un mamífero, ¿no? Ay, es que tiene que serlo. Es decir, eh, lo que es es y sería imposible que fuera otra cosa. Es un mamífero. Yo hace mucho que no me cruzo, ni con un yeti mira que lo he buscado, ni con un yeti ni con no, no tengo te, ni idea. No tengo ni con mamíferos. Sí, y sí. con mamoles también me explico. Sí sí, no, no. sí, sí, Nos entendemos perfectamente. Tiene que ser un mamífero. Sea lo que sea. Pero puede tiene ser un mamífero, ser un mamífero, un mamífero es, alienígena. Esa es la explicación. Bueno, no, no, no. no, no es tiene que, esa, que ser un mamífero. Esa es la es explicación del no, es, una, la es que no hay otra explicación. Y lo de cruzarte es porque no quieres. Porque hay un, hay un chiste que me vais a permitir que vaya. Son cuidado, las 2 y cuidado. 42. <risa> <risa> que hay ahí hay. Hay un experimento con, con una gorila que es así muy sexy ella... ...y entonces están intentando cruzar la gorila con, con un humano... ...y bueno, pues eh, los diferentes eh, eh, personas, voluntarios que se presentan... ...le empiezan a preguntar a uno que llega, que es así muy grandón... ...con, con una cara de, de una persona muy sencilla, bueno pues... ...y entonces le empiezan a decir, mira, queremos hacer esto... ...estás interesado... Bueno, vale, dice, eh, pagamos un millón, tal, no sé qué, se ha tratado un millón de, de, de euros. Bueno, pues pido tres condiciones. Dice, a ver, ¿qué tres condiciones? Dice, la primera, que si se pone a arisca la gorila, que haya alguien y que le meta un, un tranquilizante. Dice, vale, dice. La segunda dice que le pinten los labios a la gorila para que me parezca, me parezca más sexy, porque ahora llego él. Dice Y la tercera dice, la tercera que si puedo pagar el millón en, tre en tres plazos. <risa> bueno, creo que Bruno se ha quedado encantado con el chiste. <risa> Siguen siendo mamíferos. Pues mira, no lo sé, yo lo más sí, cerca sí, que sí. estuve del Yeti fue eh, cuando sobrevolamos la cordillera del Himalaya en Nepal en una avioneta que pertenecía a la compañía aérea Yeti. O sea, que puedo decir que como Jonas yo estuve dentro de un Yeti. Es que Pero el nombre me si que mal. es el nombre del Yeti en el Himalaya, es precisamente de ahí de donde viene el nombre Yeti. Eh, sea el Gigantopithecus que se ha dicho, o una herencia del Gigantopithecus, eh, sea lo que sea, o una herencia del Nardental, sea lo que sea... Es un mamífero. Bueno, sabes que precisamente para uno de o sea, los es que no puede ser otra cosa. De los más grandes exploradores y escaladores de la historia que Reinhold Messner, está claro que el Yeti es un oso, precisamente no, Pero un él mamífero, un mamífero con un oso precisamente. Sí, sí, pero un mamífero también. Es un oso, es un mamífero. Bueno, pero no sé si todos los mamíferos hacen ese ruido. Ah, pues sí, tú, tú a veces cuando ruges, anda ya. no me hagas, no no me me hagas sé, hablar. No sé si has estado voluntario no últimamente, si has por Cuando Andario. ronca. Sí, yo sí. Es verdad. A ver, eh, tenía noticias de Manuel. Eh, Cállate, Juanjo Sánchez Ferro, coméntanos, se puede vivir, se acaba de demostrar, eh. Manuel, apúntate esta noticia, es muy importante, oh, qué malo soy, ¿eh? verás, verás. medio cerebro se puede vivir, <risa> es una broma porque nos queremos mucho, ¿eh? está afilando la garrota Manuel, ¿eh? sí, sí, espérate que te vas a enterar ahora. Bueno pues es una, bueno es una, una historia bastante interesante porque se sabía yo creo aquí en alguna ocasión por lo menos yo sí que lo he comentado que uno de los tratamientos que se practicaba a determinadas personas que tenían epilepsia sobre todo antiguamente era Eh, seccionarles el, el, el cuerpo calloso que une los dos hemisferios para evitar que la expansión de un, cuando tuvieras un brote así epiléptico pues que se trasladara e invadiera los dos hemisferios en casos muy severos y también a la vez que son bastante extraños lo que ocurre es que directamente les estirpan por completo un hemisferio del cerebro y lo que han hecho a, a casos que ya son como digo muy, muy exagerados ¿no? Y entonces lo que ha hecho ahora, lo que se acaba de publicar ahora, es una investigación que analiza la actividad cerebral de estas personas que tienen realmente medio cerebro. Las imágenes, eh, claro, si podéis imaginar lo que son las neuroimágenes, son espectaculares porque lo que ves es el cráneo y ves una parte, la mitad, en negro y la otra mitad con, con el hemisferio del cerebro. Y estas personas, pues evidentemente, llevan una vida corriente, normal. Y, claro, lo que querían ver era qué es lo que pasaba con el cerebro, cómo se adaptaba a esa nueva situación. Entonces, lo que han hecho en esta eh, investigación ha sido examinar a seis pacientes adultos que eh, se sometieron cuando eran niños a lo que denominan hemisferectonía hemisferectomía, que es esa como digo esa extirpación de, de medio cerebro del quitan un, uno de los hemisferios se lo hicieron a, cuando tenían entre 11 y meses y 11 años en estos sujetos y ahora todos están entre 20 y 30 años entonces bueno lo que han estado mirando claro qué es lo que pensaban pues han estado haciéndoles una serie de pruebas ...para ver cómo era la actividad cerebral... Eh, ...son escáneres cerebrales, neuroimágenes... ...pero intelectualmente ellos no tienen ninguna carencia... ...en principio lo que comentan aquí es que... ...no, tú puedes hablar con ellos... Eh, ...pueden tener algún tipo de, de dificultad... Eh, ...pero que no, que tú cuando conversas con ellos... ...en principio no te da la sensación... ...de que realmente tienen algún tipo de dificultad... ...sí que luego... Eh, hay, al parecer, algunos aspectos que sí que se les nota, pero en general, tú tienes una conversación y además salen aquí unas declaraciones de una de las investigadoras que dice que, claro, que es muy sorprendente que ella estaba haya estado dialogando minutos antes con esa persona y luego... Tenía en la pantalla del, del ordenador la imagen de su cerebro. Entonces, claro, era un poco chocante ¿no? ese contraste. Y lo que han hecho ha sido comprobar estas personas la actividad cerebral que tenían eh, cuando estaban en reposo, cuando estaban en, en un estado eh, relajado, y lo han comparado con las actividades de, de un grupo de control, de otros sujetos de un, un grupo de control. Claro, ¿qué es lo que ellos pensaban? Que seguramente cuando reciben determinados estímulos y hay determinada actividad en el cerebro, en el caso de tener solamente un hemisferio, pues seguramente esas redes cerebrales, que son las que el cableado del cerebro, que son las que generan toda esa actividad neuronal y bioeléctrica, pues se habría reorganizado de una manera distinta a un hemisferio, digamos, normal, o pues digamos que, que tenga el compañero. Porque de alguna manera como que tiene que compensar cognitivamente esa, la ausencia de la mitad del cerebro. Bueno, pues lo que resulta es que no. Cuando observan las imágenes, el, el hemisferio se comporta, lo, lo que es el cableado y toda esa actividad bioeléctrica es exactamente igual que si tuviera el compañero, lo que pasa que sí que han detectado que la conectividad es como más más intensa, pero no cambia, digamos, lo que es la, la, el circuito, ¿no? Entonces esto les ha sorprendido bastante, porque al parecer no se había hecho ninguna prueba de este tipo. Esto defendería un poco, o lo podrían utilizar a su favor quienes piensan que el cerebro no está en el cráneo. El pensamiento, la bueno, conciencia, no está ahí, ¿no? Claro, a ver, ellos, ellos, la, la, lo, que, claro, lo que ocurre es que luego tienes el otro ejemplo, ¿no? Ya, por ejemplo, comentaba, la, la investigadora dice que, que es muy sorprendente que haya personas que puedan vivir, como vemos aquí, con medio cerebro, y luego otras personas que tienen una lesión muy pequeña o un tumor en un punto concreto del cerebro, De pronto que ya las sí, trastornan completamente y ya son otra persona distinta, que si realmente hubiera lo que tú señalas, ¿no? que tuviéramos parte de nuestra mente, ¿no? que hubiera una separación entre la mente y el cerebro y estuviera fuera de lo que sería el córtex cerebral, pues no debería afectarle ese deterioro biológico. Entonces, eh, claro, ella dice que le, que le sorprende mucho y, claro, en busca de una explicación... Dicen que a lo mejor lo que ha podido ocurrir en estos casos es que como esta intervención quirúrgica, esta extirpación de medio cerebro se produjo cuando eran muy pequeños, pues sí que ha dado un poco tiempo a que la plasticidad del cerebro se pueda cambiar y haya podido adaptarse a esa nueva situación. Y quizás en adultos con el cerebro ya formado es más difícil, es más difícil ¿no? Pero claro, a partir de aquí, eh, quieren seguir haciendo más, más investigaciones, para ahora pasar de lo que sería simplemente esta lectura de, de esa actividad cerebral. a ver cómo, a hacer también lecturas, pero en el comportamiento. Y porque aquí yo digo, solamente han estado comprobando, prácticamente estados de reposo, algo muy, muy simple, ¿no? Quieren hacer el trabajo ya de, de conducta y ver cómo les afecta la conducta a esa actividad de neuronal ¿no? o sea que realmente muy interesante y lo que recomiendo es sobre todo ver las fotos porque realmente es que impresiona o sea, inteligencia bueno. artificial y predicciones de muerte Mado uy la verdad es que <ríe> los robots están haciendo cosas que no sabemos muy bien cómo las están haciendo ¿sabes? y hay una inteligencia artificial que predice con éxito si moriremos pronto aunque nadie sabe cómo lo hace <ríe> y esto es lo curioso de esta noticia Y es corta pero fulminante, o sea, hay una inteligencia artificial, por ahí, vamos, una máquina, un robot, una tostadora, como queramos llamarlo, que con solo analizar un electrocardiograma te dice si vas a morir pronto. Me el oráculo de Delfos, chico. Y lo más fuerte es que los que la han creado, esta inteligencia, los que la han hecho, eh, pues no tienen ni puñetera idea de cómo lo hace. Ah, creía que ibas a decir que tiene ya fecha, los que la han hecho ya tienen su fecha. <ríe> Oye, pues estaría gracioso, ¿eh? sería de película también, un poco de relato de terror. Mira, me das ideas. La cuestión uh -huh. es que esta maquinita eh, coge el, el electrocardiograma y te dice las probabilidades de que esa persona muera en el plazo de un año con inquietante precisión. Lo más sorprendente es que incluso cuando los médicos cogen ese mismo electrocardiograma y examinan esos mismos datos, pues ellos lo ven todo normal, ¿vale? O sea, lo que para los médicos son valores normales que en ningún caso les pondría en alarma ni les haría pensar que esa persona tiene un problema o que va a morir pronto, la maquinita sí que ve peligro. O sea, el médico no ve el peligro, pero la maquinita sí que ve el peligro. Y es donde la maquinita disiente Y poco más o menos, la maquinita le dice al médico, tú di lo que quieras, pero este la palma en un año, ¿sabes? Sí. O sea, claro, y cogí la palma, aunque uh -huh. los médicos no, no tuvieran sospechas. Pero tiene que, que, que haber unas, eh, alguna información, algunos datos eh, que analice la inteligencia yo también artificial lo pensé. para yo llegar pensé. a esa conclusión. Sí, claro, cálculos pensé. estadísticos mucho más sofisticados. A mí me recuerda, o sea, evidentemente la inteligencia artificial puede manejar muchas más variables y más sutiles que ningún humano. Y a mí me recuerda un poco las, los instrumentos que ya existen, que se, ha, se han puesto a prueba en Estados Unidos y están empezando a experimentarse en España de las unidades precrimen de la policía uh -huh. que no, no estoy hablando de Minority Report de la película sino de unos bueno, programas informáticos no pero sí en cierto modo claro porque claro. Minority Report utilizaban eh, detectores humanos digamos sí, sí. y lo que hace el, las unidades de precrimen real en el mundo real son estudios estadísticos en base a toda la información que se tiene sobre criminalidad en una región determinada para predecir qué probabilidades hay de que vuelva a cometerse un crimen en tal lugar en tal fecha a tal hora porque es lo que coincide con con, con esas variables ¿no? Sí, alertando es que no tenía a los coches a patrulla históricos. para que presten más atención precisamente en esa zona en ese barrio, en esa calle, a esa hora, y resulta que terminan haciendo detenciones. Claro, luego viene el problema jurídico. Oye, sí, hemos detenido a una banda de maleantes con unas palancas, con yeah. guantes, con tal, pero no habían cometido el delito todavía. Esa es otra historia. Pero no, yo, decir yo... que a través de las herramientas tecnológicas Se puede sí predictir. hay una especie de predicción del futuro. Misterioso alategazos, Silvia. Bueno, ¿os gusta la comida oriental? pensé que íbamos a preguntar sí, si nos gustaba gustar, que nos diesen latigazos yo me, yo me esperaba que por ahí sí, después de lo de la pobre Exacto, no, también lo podéis decir no sé cada uno tiene unas apetencias yo ahí no me meto Ay, no. ¿no? A cada a uno me tiene sus intimidades me encantaría darle de latigazos a más que de uno que yo me sé sí. ¿a quién? a más de uno que veo en la tele de vez en cuando haciendo campañas políticas y demás bueno me iba a poner las botas bueno Yuset ha dicho que sí vosotros no me enteráis me gusta muy bien. todo lo que es pescado me encanta Bueno, pues esto no va de pescado, esto va de setas, eh, va de setas ah, bueno, e... seta chinas también. Claro, muy claro, muy claro, pues son, en concreto son las setas sitaque. Bueno, pues resulta que eh, últimamente están llegando a las consultas eh, de especialistas en dermatología personas preocupadísimas con unas marcas en la espalda muy evidentes, de unos latigazos que parece, pues eso de la época romana de cuando Jesús, o luego más tarde y que le han dado, pero bien o de las 50 sombras de Grey mm, claro, bueno, pero luego también. le hicieron la parienta, es que fueron las setas también, también <risa> pero claro, que digan directamente bueno, no saben, no, sino que están ahí las marcas y me pica, me pica, estoy que no puedo y me miro al espejo y me veo que estoy ahí lleno de latigazos Y yo no sé, yo no recuerdo nada. Así va, así va, anda, pasa. ¿Qué me, me, an, me han dado? ¿Qué ha pasado? Yo no recuerdo nada, pero yo ahora mismo estoy en estas circunstancias, estoy desolado, y miren cómo estoy, voy a coger la baja porque no estoy en un sin vivir. Y entonces la dermatóloga que ya ha tenido experiencia le hace la pregunta del millón. ¿Ha ido usted a un restaurante oriental o japonés? ¿Ha tomado setas en su casa? ¿Le gusta ese tipo de comida? Ah, pues mira pues sí, hace tres días estuve que me invitaron, estuve con los amigos, o sí, me compraron no sé qué. Ah, pues verá, es que hay una determinada eh, características setas, que se llaman las setas shiitake, que si las come demasiado crudas, O, ...o crudas directamente... ...o poco cocinadas... ...le puede producir esta reacción... ...y entonces eh, se llama... ...la dermatitis flagelada... ...por la forma... ...de, de vale, las lesiones... El cerebro, dar el nombre, ¿eh? ...de las lesiones... ...y es que es estas setas... ...que no es, si no están bien, bien cocinadas... Pues provocan esta esta reacción. No se sabe muy bien las causas. El caso es que tiene, eh, dice que la responsable de la erupción es una proteína, un polisacárido de la seta, que se llama lentinan de glunang. Ah, bueno. ¿Eh? Apúntate, no, apúntalo. Lentinan de glu, glucan, eh, no glucan. glunan, glucan. glucan. Bueno, que se degrada por el calor. Y que, ya te digo, lo que hay que hacer, las personas que les guste consumir este tipo de setas, que por favor que las cocinen bien, para que luego no se lleven estas sorpresas, ni que el, sus parejas o no parejas les descubren que están ahí llenos de latigazos, porque la verdad es que... Las características que se les quedan son bastante que fuertes. ¿eh? Algunos deben ser, de, dependiendo de la cantidad de setas que se coman, están vamos, llenitos, llenitos de rastros de los latigazos o no. Y luego, como excusa, si hay alguno que le gusta una variedad sexual un poquito más fuerte, pues que diga que ha tomado setas y así se, se cubre y no, no tiene, tiene coartada. Cariño, la, la culpa es del chino de la tina. Así que, pero vamos, que sepáis que este tipo de setas pueden producir esta, esta dermatitis tan tremenda. Eh, Mado Martínez, eh, rápidamente comentamos, eh, ¿qué anticonceptivo utilizaban en el antiguo Egipto? Durex clase de ¿Así? ¿Ya existían? <risa> existían otros anticonceptivos Eso poco... Más guarretes. Sí, un poquito así, asquerosiños. Y, y bueno, pues, eh, es pues... Eso quieres decir que en la prehistoria eran menos durex? Eh, menos, bueno, además en el antiguo Egipto se lo pasaban bien, porque esto era como que, ah, se muere Osiris, no pasa nada, viene Isis, lo recompone lo hace de barro, le pone un pene de arcilla le hace una falación y lo revive oh, vamos, igual que y Era otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, vamos que con tanto goce sexual, pues lógicamente necesitaban métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, y aquí viene lo, lo asqueroso la parte escatológica del tema porque sabemos que en 1850 antes de Cristo, uno de los métodos anticonceptivos más usados por las mujeres era introducirse caca de cocodrilo en la vagina para hacer de barrera y, y bueno, contener pues un poco el semen. Luego la cosa fue evolucionando un poco y en 1550 y antes no de Cristo de ¿realmente caca de cocodrilo claro, <risa> Se niña, pero... será anticonceptivo porque luego cualquiera metía algo ahí. <risa> no, claro, pero es que ahí el, el, el tema es los efectos O directamente, claro, la otra soltaba, o a saber la pobrecita cómo se quedaba, porque igual no lo contaba ¿Qué Uf, así. No, no, que así imagínate, infecciones que y de qué cosas. No quiero, Bueno, caca seca, ¿vale? Y, y bueno, según los papiros Evers y Kaun, en 1550 la cosa evolucionó un poco y se pusieron, se ponían miel. Yo que sé que los oyentes de La Rosa de los Vientos son muy curiosos y les gusta experimentar de todo y probarlo todo por sí mismos, <risa> oh, les oh. recomiendo agradecidamente <risa> que Joder, por, favor, oh. no vale. por favor no lo hagan en sus casas. <risa> Hasta genial La tertulia zona 0 con Mado Martínez, con Silvio Casasola, con Manuel Carvellal, con Juan José Chetoro, con Giuseppe Gijarro.